Defensa Civil, Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, se concretó un primer acuerdo paritario del área de defensa civil. Este, si se quiere, tiene carácter de histórico. Contanos de qué se trata y qué es lo que, cuál es el paso que han dado. Bueno, en principio,、eh, muy contentos porque efectivamente, luego de un año donde hubo. Algunas idas y vueltas y algunas situaciones、eh, que en algún momento, digamos, generaron algo de una situación, digamos, de rispidez o alguna situación por ahí un poco más conflictiva, que, bueno, en algún momento hemos hablado acá en la, en la radio.、Eh, bueno, hemos logrado finalmente conformar、eh, mesas de trabajo y avanzar en la, en, en la revisión de, de nuestro estatuto, el Estatuto 2411, que es que el. Estatuto l e que rige para el personal operativo y acordado en el marco de la paritaria、eh, la, un, un conjunto de modificaciones del estatuto que creemos que viene a,、eh, a darle otra entidad, a mejorar determinadas condiciones de,、eh, laborales y también, digamos, a redefinir cierta, cierto ordenamiento para poder. Para prever una, me una mejor gestión tanto del personal operativo como del propio servicio de que, como organismo, brinda la Dirección General de, de Defensa Civil. Así que, bueno, en ese sentido,、eh, digamos, bueno, hemos arribado a buen puerto y, bueno, muy contento porque efectivamente se ha podido trabajar bien. Y, bueno, como, como el ministro acaba de presentar、eh, en diputados en hace unos días,、eh, Ese, ese, ese, ese proyecto con, con determinados artículos modificatorios entendemos que ya, va,、eh, ya fue presentado o va a presentarse en estos días para que la Cámara de Diputados pueda abordarlo, digamos. Bien,、eh, ¿qué dirías que es lo que está pendiente? Que supongo que es mucho, porque más vale este es el primer encuentro formal de este tipo, pero ¿con qué expectativas miran lo que viene? Mirá, nosotros creemos que en la medida en que esta, estas modificaciones que, que ya en las mesas de trabajo las venimos acordando, digamos,、eh, que son varias,、eh, en la medida en que pueda ser sancionado por la Cámara de Diputados y ponerse en vigencia, en principio nos va a permitir readecuar la planta, digamos, la pirámide operativa que, digamos,、eh, hasta, hasta hace poco estaba como muy desarticulada porque. porque Digamos, los, los jefes de brigada, l o jefes de operación, los jefes de cuadrilla, la mayoría habían renunciado porque era, era una cosa tremenda, digamos, en términos de responsabilidades y en términos de remuneración y en términos. No, era como muy incoherente, entonces hacía que la, la gente, no, digamos, no asumiera determinados cargos, porque... con lo cual se paralizaba un poco la, la estructura operativa y, bueno, un poco funcionaba porque, bueno, algunas cosas funcionan porque. Que siguen la rueda. digamos, ¿no?、Sí. Todo esto va a permitir re, re, re, regularizar, reordenar, darle otra entidad digamos, para que se fortalezca internamente el operativo y, y, y permita digamos, un mejor laburo digamos, de, de, de puntos que hace,、eh, hace más de una década que venimos reclamando. Entre ellos, por ejemplo. Bueno, un régimen de reconocimiento de las tareas de riesgo con un régimen de jubilación eh, anticipada, eh, algunas, una, alguna readecuación de ítems、eh, salariales atados a determinados, determinados,、eh, función por cargo, ¿no? Riesgo físico,、eh, disponibilidad full time.、Eh, También reorganizamos cuestiones vinculadas al régimen de horarios, ¿no? que nosotros, eso era como una gran nebulosa porque, porque no establecía cuáles eran los alcances de nuestros horarios de trabajo ni de nuestras funciones. Entonces, digamos, avanzar sobre esa letra chica,、eh, d i g o bueno, da previsibilidad, ¿no? Bien, Elvio,、eh, gracias por el contacto, más vale. Si quieres agregar algo más, por supuesto que te e s c u c h a m o s No, bueno, nada de eso, que me parece que fue un laburo. Arduo que tuvo ahí como algunas idas y vueltas, algunas situaciones también conflictivas que, pero bueno, n o digo, me parece que en, el, en todo el trayecto se, fue, se fueron logrando acomodar algunas cosas entre los trabajadores y, y, y el Ejecutivo, e s e c i a l m e n e n algún momento intervino el ministro, también, digamos, el subsecretario, y digo, bueno, me parece que ahí hubo algunas cosas que se fueron reorientando y bueno, nada. Estamos en esta situación que entendemos que es、eh, un poco más favorable para todas las partes. Así que muy contento en ese sentido. Gracias de vuelta. Gracias, adiós. El...